...vamos a hablar con una vecina de las Golondrinas... ...sobre un eh, un día que se conmemorará mañana, 2 de febrero... ...que tiene que ver con el Día de los machines eh, ...estamos en comunicación con Cecilia... ...buen día Cecilia, ¿nos escuchás bien? Hola, ¿qué tal? Buen día... ...buen día, sí, los escucho muy bien... ...buen día a todos los vecinos y las vecinas de, del hoyo... Y sí, mañana es, se conmemora el Día Mundial de los Humedales en general. Y bueno, acá en Golondrinas eh, siempre nos acordamos, todo el tiempo nos acordamos en el verano por la falta de agua, pero bueno, es importante también poder parar en este Día Mundial de los humedales en particular, para hacer referencia a los machines altos de, del paraje, ¿no? del paraje de las golondrinas, donde tenemos nuestros humedales y nuestras fuentes de agua genuinas. Claro, eh, contanos eh, como para que la gente vaya cayendo en la importancia de, de estos espacios, de estos ecosistemas, podríamos decir, eh, los humedales en general, los mallines aquí en nuestra zona, eh, ¿por qué son tan importantes? ¿Por qué tenemos que defenderlos? ¿Por qué, eh, ¿Por qué la importancia de un día mundial de los humedales? Y en general, a nivel de, de los humedales, bueno, los humedales eh, son hay diferentes tipos, ¿no? desde los lagos ríos arroyos desde los esteros eh, mallines incluso eh, fuentes de aguas que están eh, cercanas al mar, en las desembocaduras de, de los ríos eh, son, siempre son por, por un lado, bueno, la fuente de agua para la vida y los humedales también son una gran fuente de, de diversidad biológica ¿no? Eh, importantísimo su conservación por todo lo que lo que significan eh, como ecosistemas ¿no? por su por su diversidad que albergan y por lo que nos brindan también a, a, a la humanidad ¿no? y acá en golondrinas tenemos eh, bueno los que los que vivimos acá en el paraje sabemos bien de, de la necesidad del agua para el cotidiano más ahora en el verano, para las huertas para, para el bosque en general ¿no? y, y estos humedales por ahí están eh, poco poco conocidos no los machines son ma más de altura eh, son zonas eh, que bueno si uno mira para, para el piltri eh, los vemos los vamos a, a, a encontrar en el, al pie del cerro cerropiltriquitrón piltri, acá en el claro, paraje claro claro hay Hay dos grandes mallines eh, que están muy cerquita de, de, de la zona de que ya está habitada, ¿no? Que ese es el gran riesgo que que tienen, ¿no? Que es una zona, eh, toda la superficie de los mallines son eh, loteos privados y, bueno, están ahí en una zona con bastante vulnerabilidad. Claro, se dice y... esto de los mallines eh, es un ambiente muy frágil. Sí, en este caso son como como cuencos que están en, en, al pie del cerro, eh, que son la fuente de agua que se van cargando en, en el invierno con las nieves y con las lluvias, y eh, lo que hacen es ir regulando el flujo del agua, eh, laderas abajo, en el paraje, ¿no? Regando ah. no solamente superficialmente a través de los pequeños arroyos que se van formando en los mashines, sino que también hay todo un flujo subterráneo que por ahí no lo percibimos, pero que que permanentemente está eh, regando y aportando agua a todo a todo el paraje. Y de hecho eh, de la parte superficial de estas aguas eh Tomamos eh, casi el 50% del agua de red que, que abastece el paraje proviene de los mayines, ¿no? Y son ambientes que, más allá de la importancia que mencionábamos por, por la diversidad que albergan, eh, son reguladores de, del agua del paraje, ¿no? Tan, evitan tanto las inundaciones durante las grandes lluvias y retienen las grandes lluvias durante el otoño, invierno, y también eh, regulan el abastecimiento de agua durante las durante los momentos más secos, ¿no? Claro. Por eso claro. es importante que estén funcionando y que estén lo menos alterados posible. Bien, y en ese sentido justamente para evitar esos Eh, esas alteraciones en, además de legislación eh, nacional y provincial eh, justamente una de las peleas de los vecinos y las vecinas de, del paraje de las golondrinas fue en su momento tener una ordenanza específica que proteja a esos eh, mallines ¿verdad? Sí, sí, la verdad que bueno, durante mucho tiempo se trabajó de manera conjunta entre vecinos y vecinas para poder lograr un, un nivel de protección de esas zonas en particular. Si bien ya había una ordenanza del de, año 88 que, que establecía una cierta protección, <coughs> bueno, esto que te mencionaba que los mallines están sobre superficies sobre loteos que son eh, de propiedad privada eh, era necesario eh, poder trabajar y lograr algún alguna instancia de protección que evitara sobre todo las construcciones, el, los loteos o el fraccionamiento de los loteos y el impacto sobre estas zonas tan necesarias y bueno, desde el 2000, desde el año 2012 en en conjunto, vecinas y vecinas, a través de la Asamblea de, de Vecinas y Vecinos de las Golondrinas, eh, se hizo un trabajo así de hormiguita y de, y de, y de, mucha, de mucho trabajo, sí, eh, para poder lograr finalmente en el año 2015 eh, una ordenanza que establece un, un, una cierta protección sobre esa área, ¿no?, y se crea lo que se llama Área Protegida Municipal de los Mallines Altos del paraje Las Golondrinas, que si bien está eh, sobre territorio privado, lo que lo que hace es establece eh, ciertas restricciones de uso de, de esa zona, ¿no? Claro, eh, claro. Todo claro. este proceso fue de, de mucho trabajo, participó también eh, el INTA, haciendo informes y, rele y relevaciones sobre la zona y también eh, se basó en gran parte en un informe que nosotros solicitamos eh, como vecinas y vecinos a, al instituto provincial del agua para que establezca una que establezca mediciones que establezca eh, la extensión eh, un poco eh, describir eh, esa, ese territorio de Mayina, ¿no? Y a partir de ese informe que hizo el Instituto de Política del Agua, se estableció una zonificación de, del área que ocupan los, los mallines, y esa zonificación lo que habla es, eh, establece zonas de, de de vulnerabilidad, zonas de baja, de moderada, alta y de muy alta vulnerabilidad. Y, y establecer algunas restricciones en el lugar, Y todo eso está, eh, digamos, eso consta en la ordenanza, que finalmente, bueno, yo te decía, en el 2015 se, se pudo establecer, ¿no? Buenísimo, buenísimo. Y, y también que es importante justamente en este momento... Que, bueno que parece ser como cíclico no esta situación de los incendios forestales y la importancia del agua y de que de que llueva de que nieve en los momentos que tiene que llover y que nevar y que hayan eh, reservorios y y bueno como también destacar esa importancia en este momento también en el que tenemos mucha preocupación por este este incendio forestal tan grande justamente detrás de, del, en la ladera este digamos de, del piltri no sí sí y esto de, esto que mencionaste es re importante porque bueno una de las cosas también que muchos estuvo trabajando es la posibilidad de tener reservas ¿no? uh -huh. eh, de reservas eh, particulares y pero fundamental cuidar la, la fuente de que es que animales, no Y también, eh, a partir de estas mallinas, yo te mencionaba recién que surgen varios arroyos, eh, algunos más hacia el sur, otros más hacia el norte, que van eh, recorriendo toda la, digamos todo, el falde, digamos, todo lo que es el, el Valle de Gol... y, y también la necesidad de cuidado de esos cuerpos de agua porque... Se nota más en estos tiempos, en estas épocas de más riego, de más necesidad de uso del agua y más sequía, eh, cómo año a año van van perdiendo su capacidad de abastecimiento, ¿no? Claro. Y más allá del uso, de poder regular el uso, porque también a partir de estos cuerpos de, de agua, a partir de estos arroyos que que traen bastante cantidad de agua en invierno y se van vamos viendo cómo se van secando a medida que avanza el verano por su uso y por su mal uso a veces también. Son las formas de poder eh, tener las reservas llenas, los que llenos y poder en caso también en estos lugares eh, estar listos como para para accionar ¿no? eh, también saber que de estos arroyos así como los mismos mallines eh, se toma agua para la red de golondrinas porque el agua de red de golondrinas viene en un porcentaje de directamente de captación de los mallines y en otro porcentaje eh, viene del arroyo corbata del hoyo claro claro, claro. pero muchas familias utilizamos Muchas familias utilizamos directamente el agua de, de estos arroyos que surgen del machineín no tenemos por ahí posibilidad de, de uso del agua de red y, y saber que, que bueno que estos eh, arroyos van atravesando diferentes diferentes zonas diferentes propiedades y la importancia de por un lado de no de no abusar de su uso y por otro lado del cuidado de, de que se vierte ¿no? en estas aguas claro, o en sí. sus orillas bueno, o la conservación de las márgenes ¿no? las márgenes de cualquier cuerpo de agua eh, son fuentes de diversidad que siempre pueden haber árboles donde hay aves, donde hay eh, un montón de organismos que están eh, generando pequeños ecosistemas saludables ¿no? Y, y también de la mano de esto va el, el, no sé, qué tipo de producción tenemos en nuestras, en nuestras casas porque los agrotóxicos también viajan uh -huh. por esos arroyos, también viajan por como que está todo, todo relacionado ¿no? Bueno, ¿cu ¿cuánto Así trabajo? Que, eh, digamos Sí, sí, te escucho, te escucho, ¿eh? No, sí esto, esto eh, como que hay mucha hay, hay mucha vida eh, da esta agua y es este eh, fundamental su cuidado, ¿no? A veces ni siquiera vemos que el agua está corriendo de manera eh subsuperficial y está regando eh, todo lo que es este, este valle, ¿no? Em eh, Y la importancia que como vecinas y vecinos podamos eh, ser conscientes de que esta agua tiene un valor muy grande y que, y que tenemos que cuidarla, ¿no? Que no es cuestión solamente de traer más infraestructura, que sí también es necesaria, pero hay una fuente genuina que, que quizás no la estamos valorando. Eh, y que se puede, muchas, muchas veces hemos hecho con la asamblea, eh, salidas, a caminar, la zona de los mallines, a ver la, los pájaros que hay, la flora que hay, Ahí es, eh, son lugares muy bellos, y y bueno, tiene que cuidarlos, ¿no? Claro, y está bueno esto de conocer eh, para, para cuidar, y bueno, en ¿cuánto trabajo nos queda ¿no? como comunidades, como parajes?, Para, para ir haciendo acuerdos entre vecinos vecinas para, para ir mejorando el lugar en el que estamos te agradecemos mucho cecilia y vamos a seguir seguramente con este tema eh, porque bueno nos parece súper importante eh, tanto bueno en las golondrinas como aquí también en el hoyo en todos los lugares hay machines y tenemos que protegerlos Sí, y, y por último yo lo que quiero dejar, eh, Gerardo, es la, la importancia de, de todo lo que fue el trabajo de manera conjunta uh -huh. entre los diferentes aportes que cada vecina, que cada vecino podía dar y puede dar en, en su momento, ¿no? desde uh -huh. quien aportó más eh, desde lo técnico, desde lo legal, desde lo artístico, ha surgido resultados corto mostrando uh -huh. eh, eh, imágenes también del lugar eh, fue realmente es eh, una construcción vecinal eh, no sé eh, muy muy positiva y, y donde, donde cada una cada persona puede aportar lo que sabe lo que conoce lo que quiere y, y así fue que se, que se logró todo esto. ¿No? y bueno, que hay que seguir construyendo no nada está ya terminado hay que seguir trabajando